Eh, los grupos concentrados de la economía argentina deben a asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entran en hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite. Funes, el memorioso cuarta temporada. Estos cambios han provocado cierta presión por el lado de los costos. En este sentido, el crecimiento de la productividad y la rentabilidad deben ser tenido en cuenta a la hora de actuar con consistencia respecto a la evolución salarial a fin de dar un curso oportuno. ...y justo al conflicto distributivo. En este contexto resulta crucial evitar que los agentes interpreten como permanente... ...un fenómeno inflacionario, que es de naturaleza transitoria... ...y que el Estado y los propios consumidores asuman una actitud activa... ...en defensa de sus intereses en esta, en esta lucha. Los poseedores de capital deben modificar su comportamiento. En el viejo modelo aumentaban sus márgenes de ganancia... ...vía desocupación y salarios a la baja... generando empobrecimiento. Tienen que entender, <risa> tienen que entender y tiene que entenderse que nuestro modelo de crecimiento con equidad e inclusión está arraigado, sobre todo en el incremento de la demanda interna y no puede permitirse que unos pocos se aprovechen del resto, desequilibrando vía precios de modo ...que con los mismos ingresos pueda comprarse cada vez menos. Incrementar la producción, invirtiendo, cuidar el círculo virtuoso de la demanda... ...producción, inversión, precios competitivos, mayor consumo interno y central... ...hemos dado fuerte impulso a los acuerdos de precios... necesarios para estabilizar expectativas y evitar la aparición de mecanismos de propagación que den lugar a efectos de segunda vuelta y amenazen con imprimir una inercia propia al proceso de suba de precios. Por más que algunos crean que debemos recurrir a las recetas que nos llevaron a la recesión en el año 2000-2001 y que trajo las consecuencias que este país tiene. Seguiremos y confiamos fuertemente en los sectores productivos argentinos y en los sectores del trabajo, pero nunca más a las ortodoxias exclusivas que han llevado al pueblo al enfrentamiento y al amplio. Actuaremos con firmeza en defensa del bolsillo de los consumidores, utilizando todas las herramientas con las que contamos, para evitar que la avaricia de algunos afecte por vía del aumento de precios la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Esta estrategia se complementa con una administración racional de políticas macroeconómicas consistentes, que logren asegurar la convergencia de la economía al ritmo del crecimiento, sostenible de largo plazo, al estimular inversiones que determinarán un aumento continuo de la oferta de bienes y servicios. Funes, el memorioso. Tengo más recuerdos.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 ...se ha destinado a las aulas. Acción, sí. Nadie podía imaginar... ...UNASUR, IPF, ...la reestatización de las AFJP... ...la Asignación Universal por Hijo... ...Ley de Medios... ...más de 4 millones de puestos de trabajo... ...dos millones de jubilaciones nuevas... ...el regreso de aerolíneas... ...matrimonio igualitario... ...Ley de Identidad de Género... ...nadie podía imaginar... ...qué país estaba pariendo...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 muy bien a todos los argentinos que bueno que creo que van a apostar fuertemente al cambio que han votado, que han votado fragmentadamente hoy, que han votado fragmentadamente pero que se ha manifestado en forma muy expresa, muy concreta muy indubitable dijéramos los abogados, un escribano ¿no? así que con mucha fuerza yo recién le decía al colega tuyo lo que debe volver a ser la política, transformación de la realidad y de la realidad de la gente que peor está en la República Argentina porque además los que Los, los, los capitales más concentrados aquellos que por allí tienen más dinero deberían advertir que es condición de vida para ellos mismos en un país más seguro que todos vivamos un poco mejor, no solamente es cuestión de sensibilidad sino además de inteligencia, yo siempre digo que cuando se es sensible y además es inteligente se obtienen mejores resultados, gracias chicos. la inmediata lectura que hizo Elisa Carrió de los números de la primera vuelta eran esperanzadores para su futuro político y para el crecimiento de su espacio. Me parece que estamos haciendo una elección que para nosotros es muy buena, que para nosotros es extraordinaria, y ojalá eh, ojalá cada vez podamos crecer más hasta que podamos constituir esa fuerza que refunde la república, que refunde las instituciones y la distribución del ingreso, hubiéramos podido obtener, eh, digamos, ir por algunos atajos, por ejemplo, convertirnos en la fuerza antiperonista de este país, nosotros no queremos ser eso. Nosotros no somos gorilas. Nosotros queremos una instancia y una síntesis superadora entre los mejores valores del em y el Vita, lo dije en el último discurso. Y esto, decir la verdad y ser auténticos y recorrer otro camino, a veces implica eh, enormes dificultades hasta que estas ideas se comprendan. Pero lo cierto es que pudimos. Y esto, esto es importante. Todo el mundo creía que no íbamos a poder. La derecha instaló mediáticamente... ...a una figura que se candidateó auspiciado por las privatizadas españolas. Claro, según leyendas que aún siguen vivas a pesar del paso del tiempo. Un candidato que nunca logró despegarse en campaña... ...de sus pocas horas de gestión al frente del Ministerio de Economía... ...de Fernando de la Rúa. Ricardo López Murphy, El candidato de recrear de cara a la segunda vuelta... No es derrotado quien vota por la verdad, no es derrotado quien vota por el bien común, no es derrotado quien enfrenta la demagogia. A todos nuestros votantes, a todos los que nos acompañaron, a todos los que en estas horas se movilizaron desde las siete y media de la mañana. Elisa eh, Carrió dijo que no van a votar a Menem, la gente del ARI, Menem elogió a Rodríguez ¿sabes? como tratando de seducirlo. ¿Usted qué le dice a los simpatizantes de recrear en el balotaje? Menem, Kirchner o nada. Nosotros hemos dicho a lo largo y a lo ancho de la campaña, en innumerables oportunidades, en innumerables oportunidades, que si, en, si entrábamos al Balotage íbamos a defender nuestra fuerza. Y si no entrábamos, nos íbamos a dedicar a construir esta fuerza en las elecciones locales y provinciales. ...y que no nos sentíamos dueños de los votos... ...nosotros tenemos gran respeto por nuestros ciudadanos... ...ellos sabrán cuál es la mejor decisión que tienen que adoptar. Moró se había hecho cargo de aquel radicalismo a la deriva... ...y fue el encargado de poner la cara... ...en uno de los momentos institucionales... ...más difíciles de la historia de su partido. Las preocupaciones, las restricciones... ...las dificultades que íbamos a tener que asumir... ...en esta campaña electoral... Como consecuencia del fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa y de la frustración que significó para la mayoría de la sociedad argentina, la alianza, es evidente que la sociedad no perdonó ese fracaso y que esto ha repercutido sobre las chances electorales de la Unión Cívica Radical. En relación a las expectativas que se abren en las próximas semanas, de aquí a la segunda vuelta, que una decisión partidaria estará en manos de los cuerpos orgánicos de la Unión Cívica Radical, no de esta fórmula en particular. Puede existir la alternativa de apoyar a algún candidato o puede existir la alternativa de no apoyar ninguno. Pocas horas después de la primera vuelta, Eduardo Dualde aseguraba que la victoria de Kirchner en segunda vuelta ya la habían decretado las encuestas. Que En el mundo, cuando se habla de, de la popularidad o, o de la opinión que tiene la gente de los presidentes, se hace por encuestas. Y en las encuestas de hoy, no solamente descuentan el triunfo en forma categórica, sino que también hablan de algo mucho más o igualmente importante, que es la imagen. La imagen del presidente Kirchner, que realmente es altísima. Además, eh, quiero expresarles mi convicción más profunda, que se producirá la anhelada renovación de los cuadros eh, ejecutivos del país eh, con un hombre muy, muy, muy experimentado, un hombre muy serio, un hombre responsable, acostumbrado a gobernar. Comienzan a circular los rumores que aseguraban que Carlos Menem renunciaría a la segunda vuelta. la televisión chilena del brazo con la boloco analizaba de esta manera el futuro del expresidente casi como si se tratara de una noticia local y comentó que tenían que tener fe en él que él no los iba a defraudar. pero sin decir si, si no en carrera o si se bajaba definitivamente. Claro, muchos incluso hoy día han analizado que esto puede ser una jugada política, una jugarreta, han dicho algunos eh, analistas, eh, y que ha hecho trascender cómo que renunciaría en momentos en que lanza nuevas eh, encuestas, nuevos estudios de opinión para ver eh, cuánto apoyo pueda recibir eh, de los electores eh, para lo que todavía sigue siendo la segunda vuelta presidencial de este domingo. Claudio. El problema es que la gente está muy indignada con esos juegos o maniobras estratégicas, políticas, como tú dices, Mauricio, porque estas elecciones, esta segunda vuelta le cuestan al Estado argentino 30 millones de pesos. Eh, hasta ayer ya de esos 30 se había gastado la mitad, así que el día que pase de incertidumbre es un día más de gasto. Estamos... en el comando de Kirchner, con todos los eh, asesores de, de, de este hombre que podría llegar a ser el presidente o más votado o el con menos porcentaje en la historia argentina. Muy bien, muchísimas gracias Claudio Fariño. Nosotros en 24 Horas, a través de Claudio, a través de nuestros eh, corresponsales en Buenos Aires, por supuesto vamos a seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en este trascendental día para la política argentina. Regresamos en una hora más con más noticias desde 24 Horas. Nos vemos. Cuando Néstor Kirchner se preparaba para hablarle al país, reclamando que Menem se presente a la segunda vuelta, desde La Rioja bajaba la noticia de la renuncia de Menem al balotaje. Y entonces sí, ahora la palabra del candidato presidencial. Un poco más tarde de lo previsto, en medio de tanta gente... Y su esposa que ha quedado a un costado. Ustedes, seguramente, por las cámaras no la pueden ver. Está Cristina de Kirchner, adhesión, por favor... Acompañada por el, por el ministro de Economía, Vamos Roberto Labaña. La Está Felipe Solá, Ginés González García. Volvemos enseguida, Mario. Tenemos información urgente. Menen acaba de firmar su renuncia a la candidatura presidencial. Lo acaba de hacer en la provincia de La Rioja, Menem no participa del balotaje, acaba de firmar en La Rioja su renuncia y no se presenta al balotaje. Con esta noticia ya estamos en vivos del Hotel Panamericano, está hablando Néstor Kirchner de las que se tenga memoria. Un país en vilo. Sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Mi generación y la historia recuerdan otros golpes a la democracia. Pero lo inédito e insólito, por su gravedad y profundidad, es que en esta oportunidad el intento proviene de un expresidente constitucional que al no poder lograr ser reelecto por tercera vez tira del mantel sin importarle los daños dispara sobre las instituciones de la República con la misma violencia de su discurso y con la misma impunidad de su gestión en rigor de verdad No deberíamos sorprendernos ante tal actitud. Primero robar a los argentinos el derecho a trabajar. Luego el derecho a comer. El derecho a estudiar. El derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos... ...que quedaba en pie. Votar. Para Chacho Álvarez, la distancia que separaba a Buenos Aires de Santa Cruz... ...no sólo era un dato estadístico geográfico en los 90, ...también jugó un importante rol político... ...que en 2003 se transformaba en un dato singular. ¿Qué dicen que tiene? Tiene una facilidad, una ventaja. Él construyó su poder en Santa Cruz, muy lejos. No se metió en el corazón del poder de los años 90. Él no estuvo, él no, conoce, no fue ni a almorzar, ni a cenar seguramente con, con Mac... ...él conoce a los petroleros de Repsol, que cobran las regalías, seguramente... A, la empresa, a las empresas que hacían la obra pública en Santa Cruz, digamos, pero después a los, al, al grupo de popes de empresarios que protagonizaron los 90, él no vivió de eso, no fue a cenar, no fue a los yates, no fue a la fiesta, entonces eso le dio a él, y yo creo que se ve, que tiene las manos libres sobre eso, entonces puede actuar, ahora es distinto un poder que vino conviviendo con eso, ¿eh? que eso colaboró mucho en el financiamiento de las campañas, y que entonces se generaron como entrelazamientos y compromisos. Después de la crisis económica y social de fines de 2001, después de Puerta, de Rodríguez Sá, de Camaño y de Dualde, el país intentaba volver a ponerse de pie. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas ante un gobierno que asumía con un porcentaje de desocupados que superaba a los votos conquistados en primera vuelta. El señor Estribano General de Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, invita al señor Presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, a firmar el acta correspondiente. Hace lo propio el doctor Eduardo Alberto Dualde. firman el señor presidente provisional del honor del senado, el señor presidente del bloque de legisladores y finalmente rubrica el señor escribano general de gobierno de la nación. La deuda externa jugó un rol fundamental en el discurso del presidente ante la asamblea legislativa.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 En la asunción del nuevo presidente argentino, estuvo el hombre que en soledad, desde hacía cinco años, hablaba de unidad continental. Sería el gran socio del cambio para la Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula, Hugo Chávez. Neruda, Neruda tenía razón, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos, así, así que hay una oleada de pueblos en este continente, ¿no? Comandante, ¿qué significa el... en este momento tan trascendente? Una nueva presidencia en Argentina, una nueva forma de ver a Latinoamérica, ¿cómo se va a posicionar ahora el continente en su relación con Estados Unidos, con los organismos multilaterales de crédito? En primer lugar, yo creo que para mí significa que sigue avanzando, cada día con mayor firmeza, una nueva visión, una nueva visión política, Una nueva, una nueva visión, ya te respondo, una nueva visión económica, em, cuando el presidente lanza su discurso y dice, la Argentina pagará la deuda si le va bien a la Argentina, yo aplaudo ese discurso. Es más, he planteado desde hace años que debemos unirnos nosotros. Los países latinoamericanos, sobre todo los que tenemos mayor peso de deuda, Venezuela ha pagado 20 mil y tantos millones de dólares en los últimos cuatro años en deuda, y la deuda no baja, la deuda no baja. Entonces, creo que lo que significa esto es que sigue avanzando un, un movimiento de distintos signos. Es muy variado, es colorido como las guacamayas de, de allá de las selvas del Amazonas. Es una, nueva, es, una nueva, es una nueva América que se levanta, la América, la América nuestra, como decía Martí. Hombres comunes con responsabilidades importantes. Néstor Kirchner, después de la jura de ministros. Yo y quienes me acompañan seremos sus servidores. Trabajaremos con mucho esfuerzo y para terminar le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades importantes. muy importantes esperemos que estar a la altura de la historia del tiempo muchísimas gracias, gracias por Fidel Castro también había bajado a Buenos Aires para saludar la asunción del kirchnerismo al poder y su mensaje en las escalinatas de la facultad de derecho 26 de mayo de 2003 fue una postal de la nueva era política que se abría en la Argentina nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas No nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social. Conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía de tipo radical como el que ha hecho nuestro país. sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio, que es Haití, los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos. No voy a discutir sobre este tema, pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza. Esto no... necesita ni siquiera confiscar no en una concepción de lo posible porque hay que pensar en lo deseable y lo posible hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que ...se puede realizar... ...ahora... ...y lo que se puede realizar ahora... ...y podría realizarse dentro de 20... ...o 30... ...años... ...a partir de las realidades del mundo actual... ...nosotros no tenemos ni un átomo... ...de arrepentimiento... ...de lo que hemos hecho... ...en nuestro país, de la forma... ...en que hemos organizado nuestra sociedad. Kirchner buscó desde el primer día de gestión... ...hablar sin intermediarios, sin eufemismos... ...y hacerlo en los lugares y en los momentos justos... ...no postergar las batallas, enfrentarlas. La conducta del poder político... ...no es función que le corresponda a un militar... sorprende que después de lo que ha vivido nuestra patria se le pida a la sociedad o se pretenda agradecimiento por respetar la constitución la democracia no se ratifica por discursos sino por conductas el kirchnerismo fue sumando pueblo a su alrededor a medida que lanzaba propuestas la formación de una nueva corte suprema ...significó el comienzo del futuro tiempo político argentino. No se trata de un problema de adicción o adhesión... ...de un tribunal a uno u otro gobierno. Es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación... ...de ofrecer a la ciudadanía... ...un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano. Así como nosotros estamos dispuestos... ...a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo... ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. no queremos nada fuera de la ley es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la corte suprema de justicia como institución de la nación de alguno o algunos de sus miembros, la triste y célebre mayoría automática que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna, separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el poder ejecutivo no es nuestro deseo contar con una corte adicta queremos una corte suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo FUNES en 7.50 seguimos de memoria recordar El Memorioso en siete cincuenta. Ningún camino mejor que su palabra para recordarlo o descubrirlo. Santa Cruz, mil novecientos. 83. Este país que está necesitando ejemplos morales Día tras día queda mudo ante las distintas inmoralidades Que se producen en los distintos ámbitos Nosotros compañeros siempre repudiamos a la dictadura militar Siempre dijimos que Videle y Magera y Agosti Y todos los sinvergüenzas que vinieron después Iban a ser sentado el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. Néstor Kirchner, 11 de marzo de 2004. Tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros. Cuando hay una masa crítica, que piensa, que elabora, que participa, también evita que aquellos que tenemos que ir a cumplir responsabilidades nos creamos más que lo que somos y nos olvidemos de dónde venimos y para qué venimos. Es fundamental poner toda nuestra fuerza para construir ámbitos como el que hoy se empieza a construir aquí. Acá no vinimos con la ficha de afiliación, Acá no vinimos a pasar listados. Acá no vinimos a ver quién está presente o quién está ausente. Acá vinimos a iniciar. Peronistas, no peronistas, gente de todas las ideas y de todas las fuerzas que quieren cambiar la Argentina. A sentarnos en una mesa para empezar a discutir, para pensar, empezar a pensar en conjunto, para calificar la política... Queremos nuevamente que los locales políticos no sean lugares de trenzas o que no sean lugares para definirlo con toda exactitud, donde nos, a, nos juntemos a tomar solamente unos vinos o a comer hallado. Queremos que los lugares políticos sean lugares de educación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente. 29 de mayo de 2006 en el colegio militar quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, Les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Aquello de quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma.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 Prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Néstor Kirchner, último discurso. Nosotros venimos en nombre del amor, del encuentro de los argentinos, a saber tener diferencias, pero a tenerlas con el respeto que debemos tenerlas todos, la visión de Argentina, que es lo más importante que nos debe preocupar a todos. Pero les puedo asegurar que no tenemos una sola gota de bronca ni de odio. Nosotros solamente queremos amor, que la Argentina crezca, que los pibes se realicen, que las familias se consoliden, que los pueblos puedan crecer. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que los estudiantes puedan construir su futuro, que los trabajadores tengan trabajo, que a los productores le vaya bien, porque eso significa que a la Argentina le va a ir bien. Eso es lo que tenemos que hacer y lo por lo cual tenemos que trabajar fuertemente todos nosotros. No nos dejemos que nos dividan. La Argentina hay que administrarla bien, hay que cuidarla. Funes en 7.50 Guión y relatos, Gustavo Campana Grabaciones, Juan Derbensis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución Valeria Delgado Funes El Memorioso Un programa de reconstrucción Histórica Cuarta temporada